Y ahora viene el turno de la pata económica. ¿Qué ha sido, cómo ha sido el modelo económico de José Manuel de la Sota desde el 99 hasta el presente? En esta cuestión de tres gobiernos de, de la Sota y uno de eh, Juan Schiaretti. Eh, para charlar en línea con, con nosotros, lo tenemos en línea, precisamente lo tenemos en línea telefónica, a Nahuel Aranda, él es economista, un joven economista de la Universidad Nacional de Córdoba que ha hecho un trabajo junto con otros colegas. Eh, si no me equivoco, Nahuel es integrante del COPENSE, Colectivo de Pensamiento eh, Económico y lo tenemos en línea con nosotros. Nahuel, ¿cómo te va? Leandro te saluda. ¿Cómo andás, Leandro? Muy bien. Eh, primero que nada, aclaremos, Nahuel, vos sos del COPENSE, ¿no es así? Sí de pensamiento eh, crítico en economía es un grupo de, ahí de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy bien, Nahuel. Bueno, Nahuel, eh, 20 años de José Manuel de la Sota, uno de Juan Esquiaretti, pero básicamente, ¿cómo definimos en pocas palabras el modelo económico de, del del azotismo? Eh, bueno, eh, ahí en, en el informe que, que elaboramos con algunos docentes, investigadores, estudiantes de la, de la facultad, eh, lo que veíamos era que bueno, un poco de la pregunta, pero para volver después, eh, lo que nosotros hayamos en, en, en la provincia de Córdoba particularmente es que no haya estudios sobre, esto que preguntás vos, no no hay estudios sobre eh, la economía eh, provincial. Ajá. Eh, y, y esto, digamos, es importante remarcarlo, porque la justicia del pensamiento económico de la provincia, donde se encuentra el llegar de la Fundación Mediterránea la Bolsa de Comercio de Córdoba, y de ese que es de Osvaldo Jordano, de, que es el ministro de Economía actual, y que tienen un vínculo muy cercano, ya han tenido un vínculo muy cercano con eh, el gobernador de la Sota y, sí. y con el gobierno oficialista, no han encargado nunca eh, informes, digamos, o estudios sobre cómo es la estructura eh, productiva y ocupacional de la provincia. O sea, no les interesa eh, estudiar cómo viene la mano, digamos, en ese sentido. Claro, vos sabés, Nahuel, que antes que avance, yo estaba preguntando también con, con otros economistas y me decían exactamente lo mismo que vos me está diciendo, que en Córdoba tenemos un problema que no lo, hemos logrado generar una descripción detallada con datos sobre lo que ha sido la economía cordobesa en estos últimos 20 años. Exactamente. Y, y eso será porque esta bucina de planta también probablemente sabe que eh, tiene con, con el oficial y en sí. provincial recibe incluso de... De, de, de gobierno y, y muchos de sus directores están vinculados participan directamente activamente eh, en el gobierno eh, son los de estos cubos tienen esta visión de que eh, las cosas que como están hay que dejar que el mercado es la gran frase que se suele decir entre el economismo todo, todo eso eh, funciona sí. directamente el, el, el, el que hay que volver a la pregunta que, eh, que me hacía lo que veíamos es que la, la, la economía, digamos, perdón, en, en estos últimos 20 años, es como muy diversificada, ¿no? es sector que predomina eh, por solo los demás, eh, pero sí hay algunos sectores que eh, son importantes y que han sido muy importantes en la economía eh, cordobesa y que son ahora actualmente importantes, que son los sectores infraestructurales, que lo denominamos, uh -huh. para que se encargan de garantizar que funcione la actividad económica Estos han crecido mucho y ahí está eh, todo lo que es el empleo público, ahí tenemos lo que es eh, también, bueno, obviamente la fuerza represiva, que creció mucho durante durante el gobierno de De La Sota. Eh, Nahuel, ahí, justo hacer como una sí. subvariante, porque ahí mencionaste algo interesante, el tema de lo, lo, los empleos públicos, eh, como que la fuerzas de seguridad tienen un espacio muy muy importante dentro de ese plantel. Sí, ahí rescato un análisis de Gonzalo Ávila, que también es de, del colectivo, y él muestra que por ejemplo por el presupuesto del 2018 están presupuestados eh, 22.000 efectivos de la policía hmm. y esto es más o menos algo así como el 25% del presupuesto de Córdoba, es decir, de cuatro trabajadores que tienen la provincia o presupuesto de la provincia eh, uno por eh, un, uno, uno de esos cuatro eh, es para la para la policía, para la fuerza represiva digamos. Tremendo. Eh, eso es importante destacarlo y es un sector que ha crecido todo lo que es el empleo público, digamos, ha crecido mucho eh, en, este, en estos últimos 20 años. Uh -huh. Y después, vinculando con eso que decías vos, que, eh, que decías antes de la, de la producción de la soja que estabas escuchando en la radio, uh -huh. eh, no, nos resultó llamativo que si vos ves los últimos 15 años, los sectores rentistas, que son los sectores eh, como la actividad inmobiliaria, la agricultura, la ganadería, donde está la soja, han eh, disminuido su participación en la producción total. Claro. Esto es llamativo porque no tendría que pensar que son los sectores que más han crecido y eso no es así sin embargo, estos sectores son los que menos empleo generan en la provincia si queremos resolver el problema del empleo y el trabajo en la provincia, que es muy grave muy alto, no podemos apostar a esos sectores, ¿no? porque no nos generan trabajo claro. eso también es otro de, la, de las conclusiones que sacamos en el informe y que obviamente va en contra de lo que plantean estas funciones de pensamiento lo que plantea el gobierno provincial, el gobierno nacional ahora Nahuel, es como que de la Sota fue peronista, digamos, y sin embargo tiene todo este aval de estas usinas de que son de un pensamiento más eh, liberal o neoliberal, digamos. ¿Cómo se explica eso? Sí, bueno, a mí me parece que el análisis eh, político partidario eh, no, no, no suma mucho. a o sea, pensar que porque un gobierno sea peronista va a tomar determinadas medidas ha sido eh, en la historia de argentina ampliamente eh, cuestionada pues, ¿no? por ejemplo con, con Mezm, digamos claro. también peronista el peronista venía del PJ y, y, y fue lo más digamos, que hemos tenido eh, en ese sentido me parece que eh, es, o sea, no, no, no sé si, si suma mucho, aquí ¿no? también, también cuenta otros actores como los empresarios de Córdoba Eh, el, el, bueno, el boom de la soja que ha venido de, a nivel nacional, ¿no? que sea que se ha desarrollado, digamos, desde desde los 90 y partimos pues, desde el 97, 98, 99, cuando de la soja llega al, al poder eh, en la provincia, es justo cuando empezó el, el boom eh, de la soja en Argentina, y, y bueno, Córdoba como una, una provincia apta, digamos, para la producción de soja, para la producción de actividad agrícola, bueno, es lógico que... Eh, se hayan fomentado esas actividades, digamos, más allá de, de, de, de la pertenencia partidaria de, del gobernador. Uh -huh. Ahora, eh, Córdoba tenía una característica de, uno lo ve a Córdoba, la, la Córdoba industrial, las luchas obreras, y es como que en el surgimiento de, de la sota que deja puertas abiertas al crecimiento sojero, la renta sojera, después con esa renta extraordinaria se decanta en el sector inmobiliario como me pregunta qué bueno, ¿dónde están las industrias? Eh, ¿Qué pasó en los últimos 20 años? No hubo fuertes movilizaciones sindicales, un, un sindicalismo combativo ni nada. Obviamente también está esta cuestión de que el gobernador es peronista, entonces también genera un cierto freno a generar mov fuertes movilizaciones sindicales, pero ¿qué pasa con la pata industrial? Digamos que como sabemos que tuvo un hubo un crecimiento en la pata rentista como vos decís, pero y en la pata industrial qué quedó de Córdoba? ¿Cómo está la pata industrial? Bien, esa es otra parte también de otra de las conclusiones importantes del de, de informe, es que eh, la actividad industrial también creación en los últimos 15 años, eh, es decir, disminuye su participación en la, en la producción total, eh, y, pero por otra parte es la, la actividad más una de, una de las actividades que más eh, empleo genera, digamos, la industria, a diferencia del agro, mucho trabajo, tiene mucha capacidad de absorber eh, trabajadores y trabajadoras en ese sentido, eh, profundizando un poquito, digamos, en la industria, vemos que lo que, lo que pasó es que han creado, han, ha habido una mayor participación de industrias eh, que son eh, mano de obra intensa, o se requiere mucho trabajo, eh, pero eh, que no, no tienen mucha tecnología. esa mm. que tenemos también en eh, los últimos 10 15 años el crecimiento de textiles, de calzados, de alimentos alimenticios con arco de la cabeza, la construcción del grupo rojo... Entonces, eh, y esto se inscribe, digamos, en una dinámica nacional también, que no hay que olvidarse, de, de eh, una reestructuración, digamos, de todo el capital argentino hacia actividades industriales que son orientadas a la exportación, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, este modelo, digamos, que hay que exportar, eh, pero que no son actividades que eh, tengan mucha tecnología, como el software, como la química, que han sido relegados, digamos, en... A, en, a, en en eh, los últimos años, que quizás, por las políticas nacionales que han fomentado esas actividades, ¿no? Por eso, en largo plazo, y más en los noventas, sobre todo, esas actividades han sido perjudicadas. Uh -huh. o sea, en ese marco en el que se inscribe la política de desarrollo, o sea, uh -huh. bien en Córdoba. Y el tema, y el tema del sindicalismo eh, también, digamos, está muy vinculado a la, a la dinámica nacional del sindicalismo, que en los noventas pierde mucho peso, mucho poder. Eh, se se se desarrollan aún más las burocracias sindicales, más, digamos, eh, digamos, menos ahí, etcétera, Bien, eh, otra pata que interesante a plantear es, tiene que ver con la cuestión impositiva. Eh, de la Sota asume con una gran proeza de la reducción del 30% de los impuestos. Y hoy tenemos, por ejemplo, informes como las que da el CIPES, que sostiene que en 10 años la presión fiscal de Córdoba se duplicó. Y hoy, está con, según CIPES, es como que está en, estamos en un pico récord de lo que son lo que es la presión fiscal en sí, a tal punto que se habla del costo Córdoba, lo, lo costoso que es vivir o trabajar o, o hacer una empresa, por ejemplo, en Córdoba digamos Sí, sí, eso, eso no lo hemos abordado en el estudio, hay un informe que nosotros, este informe que, que elaboramos que hicimos para la Fundación Otra Córdoba uh -huh. y uno de los, el informe anterior del nuestro, hace un análisis detallado sobre eh, la situación eh, fiscal de la provincia es muy recomendable, está en la, en la página interna de la Fundación Otra Córdoba sí. y sí, o sea, termina mostrando esto que, que decís vos, Lea, de eh, Eh, el aumento, digamos, de la presión tributaria, el aumento de la presión fiscal, eh, el, el costo, bueno, que se, se, tras, se, se traslada, digamos, a, eh, eh, a, lo, a, a, lo, a lo que también pagando el laburante, en eh, no sé, en el transporte, tenemos uno de los vueltos más caros de la, de la provincia, en el peaje, bueno, eh, en ese sentido eh, es cierto lo que decís y es uno de los rasgos característicos del, del gobierno nacional de, de, de la sota, digamos, el aumento impositivo. Uh -huh. Y, y, y eso que aclara que el que, que termina pagando siempre en mayor medida es el aburrante, ¿no? El empresario que seguramente tenga tiene tiene mucho más posibilidad de, de afrontar es, es, esos impuestos. nada ah, eso es seguro. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho por la comunicación, por darnos este pantallazo, acercándonos un poco lo que ha sido el modelo económico de estos últimos 20 años con la figura central de José Manuel de la Sota a la cabeza muy bien abuela Aranda, integrante del copen se eh, colectivo de pensamiento de economía crítica aquí con nosotros en panorama en esto en esta era de la córdoba post de la sota la objects, el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después